La comunidad mapuche del sur de la provincia de Mendoza, como le ocurre a todas las comunidades indígenas en Latinoamérica, sufren la invasión de sus territorios. Por esta razón, la comunidad Lof-Tremunco de Malargue realizaron un pedido de explicación por actividades que equipos de YPF empezaron a mover maquinarias en el territorio mapuche sin conformar primero una mesa de diálogo y por esto fueron reprimidos por Gendarmería Nacional. a pedido de la empresa YPF solicitó aparentemente despejar la zona. La gente de la comunidad venía realizando una, una acción pacífica y de, en el marco del diálogo de hacer valer el pedido de mesa de diálogo que ya está tramitado en la provincia y a cual, al cual se niega la la empresa en sí unilateralmente a, a responder, los chicos que quedaban ahí, porque eran unos pibes jóvenes que estaban, porque el resto de la gente mayor se había ido hacia el puesto de la comunidad, este, los maltrataron, la verdad que lo, los tuvieron bastante mal, lo empujaron, lo rompieron un poco, los, verbalmente los violentaron bastante y, y en algún momento hasta los tuvieron apuntados con las armas de fuego. ¿no? Bien, hablábamos con Gabriel Jofre La medida de la comunidad mapuche se da luego de esperar una mesa de diálogo convocada por el gobierno provincial que nunca se concretó entre YPF y la comunidad Lof Tremunco. Entre los reclamos de los originarios se encuentran los pedidos de remediación de los denominados pasivos ambientales y también solicitudes de acceso al agua potable para sus familias el diputado provincial del FIT, Lautaro Jiménez, presentó en la legislatura de Mendoza un pedido para que el estado intervenga y concrete la mesa de diálogo entre los empresarios y la comunidad mapuche. Estas comunidades no están pidiendo eh ni siquiera un bloqueo a estos territorios y demás, sino que el avance que se tenga sea con el consenso, el diálogo y la consulta previa a estas colectividades y que puedan cumplirse sus demandas como es Eh, cuestiones muy sentidas y muy importantes no solo para ellos, sino para toda la provincia como es que toda intervención en estos territorios esté garantizado con un plan de remediación ambiental y con El, el acceso a derechos mínimos de estas comunidades, como es ni más ni menos que el acceso al agua potable. Lamentablemente este conflicto no ha concluido. La justicia federal, los empresarios de las empresas YPF, Vale y Quintana, junto al poder político, siguen asociados en contra de los intereses de la comunidad mapuche. Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún, los saludamos y les deseamos un 2017 con mucha más comunicación popular.